Estas son las voces que pasaron por Radio Kermes. La justicia de General Pico prohibió el ingreso de nuevos detenidos a la comisaría tercera de esa ciudad. Walter Bacaro, defensor oficial, contó en Periodismo Turno Mañana que el fallo se debe a un habeas corpus que presentaron a un grupo de defensores parte se hizo lugar a lo que nosotros peticionábamos que era esta sobrepoblación que había en esta, esta comisaría de esta localidad uh -huh. con los informes recibidos oportunamente de todas las partes intervinientes eh, la jefatura de policía la, la, la, la, alcaldía, la comisaría tercera la, eh, la jefatura de la zona UR2 uh, de esta, de, que es la zona norte eh, surge claramente que, bueno, que en realidad hay una sobrepoblación en todas las comisarías excepto habría unos poquitas vacantes en Hacha, con referencia a, lo, a las comisarías que hay en la provincia y las otras están la mayoría sobrepobladas, y lo que queda claro es que esas tasas, la, la mayoría, el 60% la, eh, son condenados y los otros son gente o presos que están con prisiones preventivas. Allanaron dos iglesias por la denuncia contra un párraco acusado de abuso sexual. El fiscal Oscar Casenave contó en Radio Kermés que la causa es de hace dos años y el abuso habría ocurrido en la iglesia Nuestra Señora de Luján, ubicada en Lope de Vega y Leguizamón. Secuestraron computadoras y celulares. Lo que se solicitó el allanamiento de dos iglesias, una donde eventualmente sucedi habrían sucedido los hechos, esta es la ubicada La parroquia ubicada en López de Vega y en la calle López de Vega y Luis eh, Esta es la iglesia de eh, Nuestra Señora de Luján. Y a posteriori, o, o antes, hicimos un allanamiento en la calle Churrinche, esta en, la, en la iglesia Sagrado Corazón, donde actualmente este párroco sindicado como posible autor eh, reside y tiene su asiento. La Red para la No Violencia Familiar organiza la jornada de conmemoración por el Día de la No Violencia contra la Mujer el 27 de noviembre a partir de las 17 horas en Pestalozzi y Hacha, en el Fonavi 42. Raquel García... Licenciada en Trabajo Social e integrante de la red, sostuvo la importancia de trabajar en el acompañamiento de las víctimas y la prevención. Nosotros como red este año hemos venido trabajando internamente con las instituciones que conformamos la, la misma. Hemos logrado la participación este año de, la, de referentes de la Ciudad Judicial, lo cual ha sido totalmente positivo. Eh, ha permitido tensar diríamos positivamente la red. Eh, donde hemos hecho un intercambio de lo que nosotros trabajamos acá en terreno, de lo que sucede después de la denuncia cuando llega a la Ciudad Judicial, es lo que es lo que queríamos avanzar. ¿Qué sucede después de la denuncia? Uh -huh. Cuando nosotros seguimos viendo a esas personas que han sufrido violencia y desde la Ciudad Judicial que desconocen en el contexto donde están viviendo. Entonces hemos logrado empezar a hacer esos acercamientos, eh, hicimos dos mesas de trabajo que son como jornadas. Trabajamos a través de, de un caso en, es, en especial en, por grupos donde pudimos ver las la falencias en el abordaje institucional.